Muy bien, queriendo hablar de economía contigo. Bueno, principio de mes y ahí aguardando los datos de inflación que se van a publicar en esta semana, lo que tenemos eh, en mente hablar hoy es un poco el último dato de la eh, encuesta del Instituto Nacional de Estadística, el estudio del eh, empleo y desempleo al cierre de enero, al 31 de enero del año 2023, Los datos son los siguientes, eh, tasa de actividad 62,9%, tasa de actividad son aquellos que están en situación eh, en eh, intención de trabajar, que hayan o no hayan conseguido trabajo sobre el total de la población en edad de trabajar, 62,9%, tasa de ocupación o de empleo 57,5%, son los ocupados sobre la población económicamente activa y finalmente desempleo 8,5%. Los números, estos que manejo, que pueden parecer este chinos fríos, en realidad eh, son interesantes porque por primera vez eh, los tres se alinean a la situación de enero del año 2020, o sea, un par de meses antes del inicio de la eh, epidemia del COVID, eh, de, la, de la gripe que tuvimos en estos últimos años. O sea, en este mes de enero del año 2023, Estamos exactamente con las tres variables, las tres tasas, en la misma situación que estábamos en enero previo al COVID. El total de desempleados desocupados son 156.700, un poco más en el interior que en Montevideo, 9% interior, 7,9% Montevideo. El Instituto Nacional de Estadística está agregando últimamente los unos, eh, unas tablas interesantes para ver cómo está transitando los distintos en el mercado de trabajo, yo tomé uno en particular, de estos 156.700 de los que estamos hablando de los desempleados, con respecto al mes anterior, 94.700 estaban desocupados, o sea, se mantienen en la misma situación. Es interesante ver el flujo de entrada y salida de este grupo, eh, y vamos a ver que hay 34.500, ¿sí?, que eran eh, inactivos, que que pasan a la, a la tasa de desempleo, o sea, personas que no tenían voluntad de trabajo, por ejemplo, un estudiante, y que ahora eh, comienza a buscar empleo y no lo encuentra. Y hay 27.500 que estaban ocupados y que pasaron a estar desempleados, o sea, perdieron el empleo, eh, 27.500. Mientras que los que estaban desocupados y pasaron a trabajar fueron 19.800. O sea, tenemos una diferencia en enero del año 23, de aproximadamente eh, 8.000 eh, trabajadores que estaban netos, que estaban eh, trabajando y que eh, perdieron el empleo. El otro dato que se publicó recientemente, interesante también, es qué expectativa tienen los empresarios sobre el valor del dólar a fin de este año. Como referencia, está en este momento en el entorno del 38-39 pesos, fluctuando en esa banda. Bueno, estiman que para diciembre del año 23 el tipo de cambio va a estar en el interbancario a 42 pesos, o sea, poco más de un 10% de aumento en la el, el valor del dólar en lo que va a ir de aquí hasta diciembre del 23. Y por otro lado, que el producto interno bruto va a crecer en 2.45%, hay una diferencia aquí con respecto al gobierno. Yo le voy a hacer fe la estimación que está haciendo el Ministerio de Economía en torno al 2%, más que nada por los efectos de la sequía. Este 2% es un número bastante bajo y que ha estado un poco en discusión, o por lo menos en las discusiones sobre esta eventualidad de la rebaja tributaria del IRPF y el IAS de, que se va a anunciar en el día de mañana. Y finalmente un tema que, Jorge, para redondear, un tema que pasó bastante desapercibido en estos lares, pero que cuando uno habla no no pasó tan desapercibido. Argentina firmó un acuerdo de intercambio de información fiscal con los Estados Unidos en lo que tiene que ver con cuentas bancarias, o sea, o con cuentas en el sistema financiero, cuya vigencia fue primero de enero del año 23 y que tiene una característica muy distinta a las que habíamos visto anteriormente las eh, Los acuerdos de información fiscal entre Argentina y Estados Unidos existían, hay uno del año 18, en la época en que presidente era Mauricio Macri, pero eran selectivos, o sea, el gobierno argentino podía con sus autoridades pedir información a Estados Unidos y ésta la brindaba con nombre y apellido a solicitud de parte. Ahora lo que van a hacer es algo muy diferente. Va a haber un traspaso recíproco de información, En la primera fecha, el primer día eh, en el que esto se va a realizar es en septiembre del año 24, sin pedido de parte. O sea, lo que el gobierno de Estados Unidos va a hacer, y el de Argentina lo mismo, pero obviamente en mucha menor magnitud, es pasar toda la información eh, indiscriminada de aquellos que tienen cuenta en los Estados Unidos alguna algún depósito financiero y han obtenido alguna renta de ese país en, en el último periodo. Esto sin discriminar y sin petición de parte. O sea, va a quedar bastante expuesto esto a disposición del gobierno de Argentina. ¿Quiénes son los que están en esta situación? Y acá está la clave. Bueno, aquellos que tienen residencia fiscal argentina, aquellos que hayan generado algún ingreso en los Estados Unidos, como pueden ser intereses bancarios o dividendos, empresas que eh, se acreditan en alguna cuenta, pero no aquellos que tienen propiedad en el extranjero y estas cuentas están a nombre de esta otra propiedad. Por ejemplo, alguien que tiene una fábrica en no sé en, eh, o una empresa en Uruguay y esta empresa está a nombre de un argentino y esta empresa tiene una cuenta en los Estados Unidos. Bueno, en ese caso no corre porque esto es eh, información fiscal del propietario. En este caso el propietario es una empresa radicada en un país que no está en Argentina y por consiguiente no es argentino a los efectos de este acuerdo. Y digo esto porque porque cuando uno habla con este el rumrum que hay en el ambiente, es que algo que en nuestro país se fomentó hace hace algunos años, que es la erradicación fiscal, ¿eh? la residencia fiscal de argentinos en nuestro país, los deja fuera de este acuerdo tributario. Un tema para ver cómo evoluciona, pero me parece a mí que eh, va a acelerar una serie de de eh, posiciones financieras que tienen los argentinos en Estados Unidos. Obviamente la inmensa mayoría de ellos no son propensos a que su nombre aparezca en los informes que Estados Unidos va a mandar al gobierno argentino. Veremos qué pasa con esto, Jorge. A ver, para ver si te entendí bien. Cuando dices, ¿no figuran dentro de los registros eh, los registros de, de, dónde? de Estados Unidos? Sí, de Estados Unidos que va a reportar a Argentina. O sea que en definitiva es como como un atajo fiscal que tienen los empresarios eh, argentinos que que se radican acá en Uruguay, sí, desde el punto de vista una, fiscal. Sí, efectivamente, más que un atajo va a ser un resguardo, o sea, va a ser un sí, lugar sí, en el sí, cual, claro. si, re, si tienen la residencia fiscal en nuestro país, este acuerdo por lo menos no va a correr para ellos. Caramba, bueno, vamos a esperar a ver a ver qué sucede. Mauro, nos encontramos contigo la semana que viene. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Gracias. Igual para ti.